de una gravedad difícil de exagerar, tiene que ver con un verdadero escándalo jurídico que está, según dicen eh, algunos diarios, de un sistema corporativo de medios. Eh, no tenemos que esperar el miércoles para enterarnos del fallo, porque como ha pasado con cada causa que se lleva adelante contra dirigentes de gobiernos populares, particularmente contra Cristina, nos enteramos por los diarios con pelos y señales de cada uno de los detalles que van a tener dictámenes judiciales que todavía no han sido escritos y no han sido firmados. Es decir que no sé si se redactan en las redacciones de los diarios, si funcionan ahí eh, las sedes judiciales o si por el contrario de lo que estamos hablando es de un entramado espantoso de los llamados sótanos de la democracia donde los fallos judiciales se hacen en consonancia con poderes fácticos que nada tienen que ver con la justicia ni con el derecho, pero como se está por consumar este miércoles este escándalo jurídico que tiene una gravedad institucional inmensa porque inaugura un nuevo género al que yo llamaría eh, derecho fantasía o derecho ficción ¿no? que es que se sacan dictámenes judiciales, en este caso en la instancia de la Cámara Federal de Casación Penal, eh, donde no hay una sola prueba, donde no hay un solo delito en los expedientes, y donde además a quien se acusa, que es a Cristina, de cometerlos, no tiene posibilidad material de llevarlos adelante. Un delito que no existió, que lo, se le achaca a una persona que nunca lo podría haber cometido por la función administrativa que tenía. En base a esto luego se genera el dispositivo para ensuciar embarrar señalar y generar llamémoslo en términos más de encuestador imagen negativa sobre dirigentes del campo popular y luego se convierten en especie de sentido común ¿no? está demostrado que cometió un delito eh, determinada persona en este caso Cristina y uno examina las hojas de los expedientes y no hay ninguna sola no hay ni una sola prueba y para colmo, Eh, se agrava ahora por una cuestión también constitucional, que es que no era incumbencia de la entonces Presidenta de la Nación ninguna de las decisiones que podrían haber tenido que ver con alguna irregularidad que para colmo no se cometió. Por eso digo, es eh, derecho a ficción o justicia ficción y fantasía, porque la verdad que todo lo que se va a decir el día miércoles no existió, no ocurrió y sin embargo se va a dar por hecho y por realidad con el motivo de generar una estrategia de disciplinamiento, como decía Juan Martín, a todo el que quiera llevar adelante determinadas políticas, determinadas obras, por eso la gravedad institucional y la gravedad política, eh, o llevar adelante determinados proyectos para nuestro país, y bueno, eh, se desencadenan este tipo de, de juicios falsos, truchos, totalmente truchos, y condenas absolutamente ficticias. Eh, con el propósito, obviamente, de ensuciar, de embarrar, y en este caso el, agrava, el agravante de que en la condena se incluya la prohibición de desempeño de cargos públicos, así que se convierte eh, directamente en un caso de persecución político-judicial y finalmente proscripción. Clarísimo, nunca mejor puesto, porque como pasó con otros líderes del campo popular, en la historia argentina, todos del peronismo, o casi todos, porque le ocurrió desde Frondizi a Irigoyen, pasando por San Martín y obviamente Rosas, Perón este y por supuesto que Cristina. Entonces este camino que viene recorriendo la justicia me parece que es gravísimo en términos históricos, en términos políticos, en términos de presente y por supuesto que en términos de futuro. Quiero decir eh, también que la descripción breve que hizo Juan Martín porque... Le pedí que hablar un poco de la causa, esta causa se inicia en 2016 con un funcionario de Macri que tiene que es Iguacel, Javier Iguacel, que se pone a cargo de Vialidad y que lo primero que hace es una auditoría eh, absolutamente vergonzosa e inexistente donde denuncia cosas que cuando uno lee la, la auditoría eran parte de los informes de prensa pero no del contenido de la auditoría donde nada de esto estaba ni siquiera remotamente probado y luego se hace un nuevo informe donde es peor la inexistencia de pruebas. Se habla de obra pública en Santa Cruz y se demuestra que las obras se hicieron, que no tuvieron sobreprecio, que no ocurrió absolutamente nada, con lo cual este juicio empieza no flojo de papeles, sino marcha atrás, porque la verdad que no hay una sola un solo elemento para generar, no una condena, sino ni siquiera un juicio. Pero digo, fue una decisión política de Mauricio Macri a través del funcionario Iguazel, iniciar este camino de infamia, ¿no? donde cada vez se van embarrando más porque no hay absolutamente una prueba. Después, años de declaraciones donde iba funcionarios, eh, eh, peritos, expertos, todos a decir que nada de lo que se estaba juzgando como delito había pasado. Y esto que digo consta en el expediente. Así que la verdad que muy lamentable, muy triste, muy penoso. Y hoy estamos viendo que el miércoles nos anuncian en los diarios, como dijo Cristina en aquel momento, la, la condena ya está escrita. Bueno, en este caso vemos otro paso más, porque en la instancia de la Cámara Federal de Casación Penal, como fue en el Tribunal Oral, lo mismo, además jueces que tuvieron vínculos con el macrismo, con Macri particularmente, o jugaban al tenis o jugaban al fútbol en su quinta, ahora aparecen como jueces objetivos y neutrales que van a dictar una sentencia. Así que está todo absolutamente todo mal en esto que va a ocurrir eh, presuntamente el miércoles. No hubo sobreprecios, no hubo obras sin terminar y Cristina nunca podría haber sido responsable aún si hubieran encontrado algo de esto que no que no encontraron. Conclusión, es un capítulo más, uno de los más este, avanzados en este proceso de persecución política, judicial, mediática, al que llamamos Lofer, y que tiene un capítulo argentino como tiene también un capítulo internacional, el caso de Lula, es uno de los más llamativos, Lula termina preso por algo que también no tenían pruebas, nunca había ocurrido, eh, y luego, eh, obviamente, esto no se puede sostener, con lo cual es liberado y la propia Corte Suprema termina señalando aquellos que jugaron a Lula, el caso del juez Moro, que termina, por supuesto, como funcionario de Bolsonaro, una vez impedido Lula de presentarse a, a elecciones. Así que, bueno... Creo que esta historia ya la conocemos y sin embargo vuelven con esto, van a tener horas de televisión, litros de tinta, tapas de diario para hablar de una realidad que no existe y que han inventado una falsa noticia convaliada lamentablemente por una porción o un sector de nuestro Poder Judicial al que hemos denominado partido judicial, porque actúa como un partido político, con intereses políticos y con vinculaciones políticas. Así que nos parecía importante dedicar esta conferencia de los lunes, eh, un tramo a contar en detalle desde la Provincia de Buenos Aires, nuestro absoluto rechazo, repudio y por supuesto, eh, yo diría horror ante lo que va a ocurrir en el miércoles, porque es un golpe a nuestras instituciones, es un golpe a la credibilidad del poder judicial también, porque obviamente que se puede esperar de un juez menor en cualquier tribunal si los más altos jueces de nuestra república entran en estas en estas componendas. Así que eh, denunciarlo, deplorarlo, por supuesto que que marcar nuestro absoluto acompañamiento y solidaridad con quien es la víctima de todo esto que es Cristina. Así que bueno, queríamos simplemente hacerlo hoy antes de que ocurra este miércoles y dejar planteado que desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires vamos a seguir trabajando para que el Poder Judicial en nuestra provincia, por supuesto que tenemos, eh, que tenemos una situación absolutamente distinta, afortunadamente, pero seguir trabajando para que el Poder Judicial a nivel nacional no se preste a estas maniobras. Muchísimas gracias.